Bueno, acá pudimos ingresar, la Topadora sigue arrasando con las casillas. A ver, vamos a conversar con uno de los vecinos con Alejandro, con quien hemos conversado en varias oportunidades sobre la situación de esta toma. Bueno, Alejandro, contanos, ¿eh? ¿un desalojo sin orden judicial? Que ¿no? eh, eh, eh, mira, ellos dicen que la orden la tienen. Nosotros siempre comparecimos en todo. Yo ayer, sin ir muy lejos, fui a hablar con eh al juzgado, el juzgado mandaron a fiscalía. El fiscal Sago me dijo No, mira, ahora tenés que hablar con tus abogados. Aparentemente ya estaba, no nos dijeron nada, vinieron de manera violenta. Están rompiendo todo, esto costó un dinero bárbaro. Mira todo lo, lo, el desastre que hicieron y que están haciendo. Hay mucha gente que está trabajando. Casa que está desalojada, la están tirando abajo. Si daban una orden, imaginate, lo, la gente no podía terminar sus casas por cuestión de dinero. ¿Me entendés? Lo poco que tenían, sin avisarles, le dan una orden. Tranquilamente iban a desarmar todo. Pero acá le el fiscal saco ves ahí se está yendo, no nos trajo ningún papel. Lo único que vino fue con or, con con la fuerza policial de manera violenta, ¿me entendés? Siempre hicimos todo de manera pacífica, como nos solicitaron, presentamos todas las documentaciones, nadie estuvo de manera clandestina acá, acá no se usó, siempre estuvimos, nunca tuvimos problema con la policía que estuvo acá, a pesar de que han sufrido robos, los vecinos que humillan de afuera a robar cosas Eh eh siempre la policía eso nunca estuvo cuidando, siempre estuvo mirando que no se metan más gente, que no sigan eh que no sigan mejorando. Ahora A la casa lo que están haciendo, están dejando las casillas que están gente que las que pudieron terminar las casillas, porque vos sabés que la, la la situación económica del país está muy mal, la gente no tiene para comer. La gente ahora que estaba haciendo acá, que que faltaba poquito para poderse venir a vivir, que están viviendo así nada, ahora están empeoró la vida de esa gente. ¿Me entendés? Mirá, ahí ahí en ese colchón que está ahí que vos lo ve, ahí dormía gente. ¿Eh? Voy a decirme Sabe que las todo. chapas nuevas no, no las regalan, no, no salen de peso. Papel. ¿Eh? Mira, vos fijate y no. no encima no te las dejan llevar, no te las dejan sacar. No. No. Ahí ya se viene a basural, ahora, que ahora que va... viene el camión lo carga y lo tira al basural. Sale ahí en funcionarios municipales acá participando esto porque sí, veo que viene el chico que Andes Raúl Martínez, nomás. mira, agarren su funcionario que él te puede Maul decir, Maul decir lo único. que presenció. El único. El único. Fue el único que vino. El único que vino y que vio. qué eh qué es lo que van a continuar digo mira, van a quedarse acá no somos no somos delincuentes y lo que lo que esto lo que pasó fue de manera espontánea que se fueron se fueron viniendo los vecinos de manera desorganizada y por orden del fiscal Saco que desde el primer día que vino acá le explicamos la situación de la gente y él dijo bueno eh flaco mira escúchame organícense ese organicense a partir de eso nosotros nos comunicamos con todos los vecinos hicimos reuniones vimos, vimos que gente que no tenían que estar acá, que no merecían una casa, que venían con otras intenciones, nosotros empezamos a clasificar ese tipo de gente, empezamos a armar un grupo de WhatsApp, todo esto después de la orden y del consejo entre comillas que nos dio el fiscal saco. Ahora, esa organización que nos pidió el fiscal saco, ahora la utilizaron Como que es eh porque no los primeros días no conformaba lo que era una usurpación, pero ahora conforma una usurpación por lo que es la eh organización. Pero esta organización fue solicitada por el fiscal saco, nosotros como ignorantes que somos, ¿me entendés? Porque no somos gente organizada que sabemos, lo... la gente está viviendo acá porque no tiene dónde vivir, no tiene cómo pagar un alquiler. Si paga el alquiler no come. Ahora esta gente, mira, mira cómo está todo esto, la más La mayoría de las cosas todavía las están pagando, ¿me entendés? Si venían con una orden, decía loco, mira, sabes qué, te tengo que romper todo. La gente que te pensa que va a decir, ah, rompela, no. Iban a empezar a esclavar, iban a empezar a recuperar, quizá devolver lo que todavía no pagó. Pero esto es un desastre. Esto es un desastre. Sabes lo que hay busca? Que buscan el choque con las personas, buscan el choque con la gente. Fíjate y todo lo que estamos. Mira, si no hubiese visto hubiese una batalla campal ahora con todo lo que estamos acá, ¿me entendés? Somos, nos toman el pelo porque nos agarran a palazo, porque te amenazan con el arma. Mira todas las mujeres que hay, las criaturas ahora están adentro de las casas. las tiraron la mano Me entiende están me haciendo nada. todo todo mal Ahora espero lo único que espero ¿No? ¿Si que le den, no? le den le den una solución ¿Me entendes? Se lavan todas las manos y saber. Ana, Ustedes habían estado reclamando en la en el estado provincial, también en el municipio, van no, a hacer alguna todo movilización. Todo lavado. No, seguramente algo vamos a hacer. Seguramente va a haber algo vamos a hacer. Acordate bien que después de que la gente planteó, después de que la gente planteó que tenía problema habitacional, el municipio con una orden, eh, con una orden, no, una. Estoy nervioso, no me salen los términos. Eh, una disposición este dieron terrenos eh, en el parque industrial para saber qué para poner camiones, para lo más rico, para los que más tienen, nosotros que somos los contribuyentes, los que tiramos del carro, ¿me entendés? Porque lo que lo que le pagamos la ropa, lo que le le pagamos el sueldo, pagamos impuestos, ¿me entendé? Este a nosotros nos dejan somos la parte más fina del hilo. Me tienen mira las criaturas, esta criatura ¿dónde va a dormir hoy a la noche? ¿Me entendé? Es una falta de consideración, un abandono total, un abandono total de parte del gobierno, un abandono total. Beretinec, el Beretinec desde el primer día que están preocupados, fíjate que no le hicimos ninguna marcha ahora para las elecciones, no le hicimos nada porque no somos político ni andamos buscando nada, ¿me entendés? Si, si si bien me ha visto de mí muchas veces poner la cara, eh es porque más o menos de una de las personas que me la rebusco hablando y conozco lo derecho y me pongo al lado de la gente, ¿me entendés? No estoy militando ni ni nada, soy un vecino que me acerqué porque no querían que haga una suerte de villa. Cuando nos dimos cuenta de que eran familias con necesidades, ¿me entendés? Ahí me puse, a, me puse a ayudar. Por eso me enviaron la cara. Me, me dijeron de todo. Me dijeron que yo estaba haciendo política. Eso sabe lo que, lo que realmente tenían intereses. Nos vinieron a ofrecer un montón de cosas acá. Para el tema de las elecciones, nosotros lo sacamos carpiendo, porque nosotros lo que necesitábamos es que la gente tenga un techo donde el chico pueda vivir, no tenga que andar en la esquina porque están viviendo hacinado y a la hora del recreo de la casa, después de comer, tienen que tener, eso yo lo viví cuando era chico, ¿me entendé? Que uno no puede estar en tu casa y que ande ladrando lo que a la vereda, porque no tiene un de tres lugares, está viviendo en una casa donde viven tres familias, ¿me entendés? Los chicos cómo se crían. En eso no piensan. Hola bueno, Alejandro, eh gracias por eso y bueno, vamos a seguir en sí. contacto con vos. Sí. Sí, eh, eh quiero decirte que en la parte de de gobernación sea el secretario, no me salen los nombres, porque para mí todos los corruptos son todos iguales, son la mafia de corbata, ¿me entendés? Porque ellos cuando vos le vas a pedir algo genuino, te dicen, "Anda habla para allá, anda habla para acá, anda, te mandan para todos lados." ¿Me entendés? Te me, te enredan en una burocracia donde vos Fíjate que éramos pocos, nos juntábamos para las este las movilizaciones, pero gente trabajadora, es gente trabajadora, mira cómo aparecieron todos. ¿Me entendés? Son toda gente que está trabajando, por eso no están y y cuesta mucho llenar la olla para comer, imagínate para comprar una chapa. ¿Me entendé? La lluvia que se bancaron, todo esto es indignante, la verdad, tengo una bronca bárbara. porque hicimos todo lo que nos pidieron y la gente ahora no tiene dónde vivir y está desesperada, me hago más corriendo, ellos tienen dónde vivir y están bien, ¿me entendéis? La policía no te da ninguna respuesta, te dice para atrás, para atrás, le pegan, le pegaron a mi hija, le rompieron casa a un hombre que ahora estaba trabajando, que todavía ni sabe que le tiraron abajo la casa. Ahora cuando venga no sé lo que va a hacer estoy muy indignado estoy muy indignado no se puede vivir así la gente no tiene para comer está pero imagínate no se organizan para saqueos no se organizan para hacer ningún tipo de daño nada más quieren un techo para la familia y y no te responde nada ni un papel trajo no trajo ni un papel ni nada mira el desastre que hicieron estoy muy indignado la verdad Gracias, Bueno, eh sí. la palabra de una de las vecinas realmente Flor, la situación sí. es tremenda, sí, sí. la imagen es muy triste Ajá. y esto además, ¿no? Sí. Eh hay familias que no están porque están eh trabajando, por eso no están en sus lugares de de donde die, digamos, y eh bueno, esta decisión que en realidad no mostraron tampoco ningún papel uh -huh. para uh -huh. bueno, poder ver esta orden de supuesta orden de desalojo eh y bueno, estas familias que hoy no tienen en dónde vivir uh -huh. aquí en nuestra ciudad. ¿No ¿Saben si sí, puedo conversar un ratito con el legislador Raúl Martínez eh que bueno, está acá acompañando a los vecinos? Bueno, eh el legislador eh, vino acá de temprano, estuvo cuando estuvo el fiscalgado que ya se fue, que es lo que eh no puede contar respecto a lo que dijo el fiscal. Por bueno, el fiscal, como todos, dijo que había que los plazos de intimación ya habían vencido, que los vecinos esto lo sabían, que iban a avanzar por el, con el desalojo en las viviendas, en las casillas donde muy no bien cenario y vivienda, que garantizaba que las familias que estuvieran viviendo acá, este no se los iba a tocar, pero tampoco hablan de plazo respecto de la de, de la desocupación del lugar. Esta es la ausencia plena del cargo se nos perpetúa la solución a la gente que por no ocuparse no haber política de de vivienda y de y de suelo para la gente los excusan a tomar porque no les queda solución y respecto a que se producen estas especulaciones este vienen por otra y ahí sí está estado presente con las máquinas para servirlo que con muchísimo esfuerzo las familias construyeron causa mucha indignación este toda esta falta de política que que terminan en esto en en destruir lo poco que con mucho peso la gente ha hecho. Así que bueno, eh, me he comunicado recién con el intendente, además de otras autoridades, para que ellos garanticen con políticas que den respuesta a la gente, porque la gente no puede estar tirada en la calle y perder este lo poco que tiene. Bueno, Por más de eh, bueno, hay... Flor Flor eh sí, nos, está, sí. no sé si está Doncito Martínez todavía ahí, pero sería bueno saber eh quién hizo el juicio, o sea, quién denunció eh la apropiación de esas tierras, saber si esas tierras son del estado, porque me parece que se hablaba de que eran de, del estado nacional, creo de la unidad 12, si son de la provincia, si son del municipio o si son de un privado para saber bien con, con quién se plantea el pleito ahí, ¿no? Gerardo, claro, vamos a ver si le podemos consultar nuevamente al legislador. Legislador, estas tierras eh pertenecen al Estado o son tierras privadas? Por eso esta decisión del desalojo. No, son tierras privadas y el dueño y y inició una causa judicial para el desalojo, justamente por eso se produce. Pero este estas son tierras que ya antes habían sido usurpadas, que intervino el Estado, que adquirió las tierras, adquirieron las tierras y se las dieron a los vecinos. Este es la misma la situación. Debería haber intervenido el Estado, debía haber expropiado de última de las promesas la no tierra. del municipio y de la provincia para hacer... Sí, pero las promesas acá hubo una venta de terreno hace 48 horas, se anotaron 4000 personas para 300 terrenos y esto da la pauta de que hay ausencia del Estado. La demanda no se puede cubrir y la gente que puede comprar una tierra se tiene que anotar en estos programas que el municipio y el estado tienen. Y la gente que no tiene los recursos tiene que terminar en una toma de esta. Ahora el estado los persigue en lugar de buscarlo para darle una solución definitiva a esta familia, los persigue y y los castiga de esta manera. Gracias. Bien, Flor, sí, eh bueno. te puedo hacer otra consulta, eh sí, no sé si pudiste averiguar qué está haciendo eh una camioneta del municipio allí, si está protegiendo a los vecinos o está acompañando el desalojo. no eh claramente no está acompañando eh a los vecinos eh no no, pudi no pudimos ver o encontrar a los funcionarios eh, municipales que vinieron en esos eh vehículos eh están estacionados como decíamos un camión de la municipalidad y una camioneta pero no eh encontramos a a las personas digamos ¿Y ahora ¿Y qué y qué tendría haciendo el fiscal, y ahí el fiscal ahí está el saco todavía lobando con Alejandro, uno de los vecinos, vamos a ver qué podemos hacer. A ver, ver si a ver, a ver si segundito. A ver, a ver si podemos no, tomar estoy, parte de ese diálogo. Personal. Estamos pues bien, en el Oriente de Cuba, allí hay un desarrollo. A ver si podemos escuchar el diálogo de picante salto con el vecino. El triángulo que tiene ahí, ustedes me dijeron, ahí no porque espacio verde. Ya tenemos la nomenclatura de todo, de catastral, de todo esto. Sabemos de quién es. Que Escuchamos la cosa. Sabemos que eso no tiene dueño. El dueño se murió y si lo quiere queda el municipio con la excusa de que es espacio verde. Y ese triángulo no sé lo que va a pasar. Bueno, Pónganlo, ¿no es? Lo que te voy a decir es lo siguiente. Vamos a hacer una cosa. Vos yo te dije ayer con quién tenías que hablar, que son tú. Tus... Sí, yo fui, pero ah. pero usted está en conocimiento sí. de esto y no me lo dijo sí. ayer y yo hablo, pues ¿por qué decirte eso? ¿Cómo no? Nada. Para evitar todo esto, es que te dé un plazo. de 48 horas ya te doy un plazo de 48 horas y cosa y si no seguimos conseguimos trabajando algo así como ustedes quieran bueno deme un plazo de 48 y quieren, quieren que sigamos Denle, trabajando no, así no, seguimos trabajando no, así no, deme no, no, no, no, no, un plazo pues, de 48, 48 horas para que, para que puedan, que puedan lo, que no viviendo, viviendo, lo que no están bueno, viviendo lo que no están viviendo porque lo que están viviendo lo que están viviendo no tienen dónde vivir eh bueno porque lo que están no tienen dónde estar bueno eso es una propiedad privada es propiedad privada muchacho yo no yo no dispongo de esa cuestión Quieren 48 horas. Vos a vos este, te dije que, que iba, te, te iba a dar plazo. Bueno, quieren 48 horas. Sí, de uno 48 horas. Te doy 48 horas para que desarme, para que, que no. ¿Qué tipo que no, tipo que no está? Yo no quiero ver más y yo te lo dije del primer momento. Que calla. Un cuatro tablas rodeado así de, de alambrado que diga eh, González Acu. Y es de González Acu, porque no es así. Y eso te lo expliqué del minuto cero. Está bien. Entonces, está bien. si te comprometes. a que me, eh, me desaparecen esas cuestiones y queda la gente que efectivamente está viviendo lo podemos manejar de otra forma. Ya te dije con el tema de de de las personas que había, eso ya lo hablamos. Entonces, respetame vos la palabra y yo te la respeto la mía. Yo si querés te lo levanto ahora. Pero en 48 horas no, no si quiero que, esa gente. Sí, si bueno, está bien. No, lo lo ¿Estamos? lo que están viviendo, no sé qué están a viviendo, este. ya viste bueno. vos que yo no te toqué las cosas. Perfecto. Bueno, Quedamos así entonces? Sí, sí, sí, bueno. porque la verdad es que es un desastre lo que están haciendo. No los obligas es, es al extremo no, que me lleva. No, nunca los obligamos. Nunca 48 obligamos. horas. Y yo estuve también porque también tengo mis obligaciones, estuve ausente también mucho mucho acá en la, en la, Antes, la toma. Al fin, la copia del acta no se dispuso la fecha, la hora y el juez que que que, que resolvió la forma. Tienen 48 horas. ¿Eh? Cumplime la palabra, yo te cumplo la palabra, yo levanto el procedimiento ahora. Es es mañana y pasado. Al lunes yo voy a venir a a hacer una nueva recorrida. ¿Eh? El el lunes Eh cuando yo venga, eh viniste la fiscalía y venimos junto acá. Vos veniste con algunos representantes y venimos y miramos y ahí me me me me indicás cómo viene la mano. ¿Está claro? Bueno, eh saco alguna vez tuvimos un problema nosotros hablando y no. lo que no usted me dijo, no, no, yo hice no, todo no. bueno. Si usted me hubiese hablado sí. estas pérdidas no tenían que haber pasado. Yo eso. ¿Me entiendes? Obligé, no ¿Entiendes? Yo te dije cuál no. era mi función. Sabes lo que pasa. El rollo. Que... Apenas entramos, ¿Ah, le pegaron ¿eh? a mi hija, le pegaron a mi mujer. Acá yo no tengo ningún informe de que nadie lo haga. Hagamos una cosa. El lunes. Pero, ¿sí hablando, eh? si. El lunes testigo, te quiero no, no, no, no, no, no, en la oficina. Y, y el lunes venimos vos y yo y ahí y con algún representante más y ahí me explicás bien cómo viene la mano con relación a esto. El tema de las cosas Tenés 48 horas. Ahí esto podemos buscar algo de lo que dio. Sí, nosotros sacamos ahí sacamos algunas cosas que que, que es una carretilla y otras cosas. Eso saqué el no. 48 horas para todo tiene. El lunes en el Ministerio Público este con, fiscalía? con en la fiscalía en mi oficina vos y dos o tres personas más. De ahí nos venimos acá y ahí vamos a corroborar a ver quién eh cómo está la, la situación? La gente del municipio que qué dijo? Porque supuestamente Sí, un ello juicio. Bueno, no demos más vueltas. El lunes volvemos a hablar. ¿Está? Yo... Quedamos así. Yo... Bueno, listo. 48, muchachos. Esto Sandra. De... Bueno, sí. Entregaré la 48. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de González Saco, el fiscal que trajo la orden judicial y bueno, esta este plazo de 48 horas para las vecinas y los vecinos que no están viviendo en este lugar para que eh, desalojen este predio el lunes es que bueno se va a se va a volver a reunir eh vamos a ver eh, a ver ahí está hablando el fiscal Saco vamos a, a ver si podemos a ver si podemos conversar con el fiscal a ver Vamos a la buena voluntad de los vecinos y el fiscal hecho por Doctor, esto salió el día el lunes martes, ¿no? La, la audiencia por el Dr. Brusino quien dio la orden de desalojo pedido por té y por la querella. Así fue, fue este en una audiencia donde solicitamos este la acusación en, en su conjunto eh pedir esta medida, la otorgó el Dr. Brusino. Entiendo que es totalmente acorde a derecho, pero bueno, ahora hablando con los vecinos vamos a tomar este darle un plazo prudencial para que a ver si este podemos despejar la zona. Uno de los fundamentos fue un informe que usted presentó que en esta toma no había gente viviendo, solamente tres o cuatro familias. Entonces, así, doctor. Eh, fue así, fue el informe que yo presenté este que fue emanado por Desarrollo Social de la provincia y en el marco de eso este con tanta gente relacionadas al hecho y muchas de ellas que habían sido imputadas, indefectiblemente lo que queríamos es separar y hacer la remoción de las cosas eh para que ya en lugares que no este estaban ocupados, vos podés observar que todas estas casillas no había absolutamente nada, aquella se respetó porque bueno, había gente. La idea no es este hacer un desalojo, sino este quitar todas aquellas construcciones que no se encuentran habitadas por por nadie. Bueno, pero termina siendo un desalojo porque eh pasaron las topadoras y arrasaron con viviendas que estaba la gente viviendo. Digo, ¿cuál es la situación ahora de esas familias? Usted dice son tres o cuatro familias, son muchísimas bases de público conocimiento que son muchas más vecinas y vecinos los que viven acá que ahora no tienen un lugar donde vivir. No, no, no, estás equivocada lo que estás diciendo. Yo, si vos observas, ninguna persona que estaba viviendo radicada acá le tocamos la casa. ¿Y cómo es que la gente ahora está buscando ¿Es la entre las? La gente la que está buscando acá no estaba viviendo acá, sí. obviamente estaban todos alojados y no nos hubiéramos hecho la medida las la, ¿no? la viviendas que no se alojaron es donde había gente no exactamente Además, la policía no venía amenazando ¿Eh? la policía no venía cómo siguen ahora le di un plazo de cuarenta y ocho horas aguarde me después usted hablo con usted Bueno, pero hay gente que estaba trabajando y desalojaron su vivienda. Sí, usted como sabe que que le consta. Yo mandé gente de desarrollo social que se informe, que averigüe, que que venga y no había absolutamente nadie. Y no sabeles a alojar igual. Creemos en la palabra de los vecinos, digo, es más que claro eso. Bueno, yo creo en los informes que que me mandan los organismos de control. Doctor, el plazo de 48 horas. Usted viene nuevamente con las máquinas, van a hacer otro Vamos a hablar primero con los vecinos y bueno, si no se llega a un acuerdo, volveremos a tomar la medida esta. Pero, doctor, la palabra del fiscal González saco que bueno creen los informes ¿no? de las instituciones de desarrollo social que supuestamente vino acá a corroborar que no había tantas familias viviendo cuando en realidad acá bueno después las imágenes las van a poder ver en el informativo de ENTV eh son muchas familias hay muchos niños y niñas que están eh lamentablemente viendo esta situación de desalojo de topadoras arrasando con estas viviendas eh bueno la verdad que una eh una una caladura fiscal eh, disculpando la expresión pero la verdad que genera demasiada bronca lo que está eh, sucediendo en este lugar hay eh bueno como decíamos muchas familias y en otras oportunidades lo hemos podido ver en las movilizaciones que han realizado los vecinos y las vecinas en diferentes instituciones públicas las promesas que les hicieron y que termina con eso no con el desalojo y también con Flor, bueno eh, la pérdida de las casillas Flor este nos puedes resumir el acuerdo a que llegó ahí el fiscal González Saco con un grupo de vecinos porque se entrecortaba la transmisión le dieron un plazo de 48 horas hasta el día lunes daira que eh los vecinos y las vecinas o las supuestas vecinas y vecinos que no viven en este lugar retiran todas las eh las casillas, digamos o o las cosas de sus viviendas para hacer ese desalojo de esas viviendas. Las vecinas y los vecinos que tienen sus casillas y que viven acá eh bueno, las van a dejar pero también atento a bueno a lo que decía la la justicia y también eh bueno lo lo que tiene que ver con los dueños de estos terrenos que fueron los que judicializaron la causa. Ajá. Eh se sabe cuál fue el juez que dio la orden de desalojo. Eh, digo esto porque cambió el sí, el juez Brusino. El juez Brusino. Pues ah, a juez Brusino está Claro, porque cambió el el código procesal en la provincia de Río Negro, pero los que siguen decidiendo intervenciones de este tipo son los jueces y no los fiscales. En todo caso, el fiscal lo que está haciendo es supervisando, parece, el desalojo. Bien, Flor, bien. Eh, gracias por el informe. No sé si tenés alguna cosa más para para agregar desde allí. No, cualquier eh, cosa que surja o bueno, en los vecinos se van a comunicar con nosotros. y eh, ante cualquier novedad, eh bueno, van a seguir estando acá supuestamente ya eh bueno, luego de este arreglo con uno de los vecinos, este eh, bueno, la eh la policía se va a retirar, al igual que que el fiscal que está eh con eh, que vino no a traer la orden de desalojo y bueno, este plazo de 48 horas que recién estábamos comentando.